Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Estamos aquí desde el barrio chino transmitiendo el volantín para toda la bandera de Bombay y anexas arriba y abajo de este

planeta de este globo terráqueo y pues queremos darle la bienvenida a toda la bandera mexicana esperando que todo vaya bien y que pronto libremos el ancho mundo de nuestra existencia agradecidos con los patrocinadores de radio cartón y el volantín del barrio chino les enviamos un abrazo desde el fedeicomiso de

Radio Cartón, a Cuadernos La Aguja, Flores y Colores de México, anfibio Academia, anfibios con doble O, Amfibios con doble O, Granola Gourmet, a Editorial Amate, Al Viaje, La Rueda Cartonera y El Viento Cartonero, a Bobber Black, donde quiera que se encuentre, a Casa Alcalde, a Arcadia Fusión,

a Café Peregrino Bristo, a Libros y Café La Rueda, a todos ellos, gracias por impulsar y a apoyarnos para empujar el elefante y a Tocha, la tropa loca que siempre nos escucha y, son, y nos manda sus buenas vibras. Va este programa dedicado a Consejo Valiente Roberts, mejor conocido en el mundo de la música caribeña como...

Serena consejo valiente nació en santiago de cuba un 26 de abril ya de hace un chingo de tiempo de 1923 y estuvo muchos años en méxico acá acá falleció consejo consejo nació en

Para serles más exactos el día cabrón ya se perdió 26 de abril de 1899 casi casi para cerrar el siglo y colgó los timbales en México el 3 de junio de 1967 fue músico percusionista

...y director de la orquesta de danzón Acerina y su danzonera. Inició su carrera en 1913, es decir, a la edad de 14 años. Y se vino a México ese mismo año, pasó por varias orquestas... ...dedicadas a la ejecución del danzón, muy populares en México...

Su carrera en este país, la inició en el Teatro Carpas en 1948. Pues a él este, está dedicado este programa y vamos a escuchar unos segmentos, no sé, seis, seis rolas pues en esta primera parte, eh, dedicadas pues a, a este músico. La primera pieza que vamos a disfrutar

desde luego es Nereidas después viene aquella famosa llamada Almendra enseguida y de puro cacherí Rigoletito y viene la el teléfono de larga distancia y ya entrados en calor Salón México

Para terminar esta ronda de tres pistas, Juárez no debió de morir. Pues igual este que no se diga más, vamos a iniciar este programa. Algo les tenía que decir, pero Carlos se me queda mirando así como como queriéndome fulminar. Seguramente él sí se acuerda que les iba a decir. Ah, ya me acordé que esta semana, ¿no?,

Iniciamos un nuevo programa llamado Operación bla bla que se transmite y se va a seguir transmitiendo los lunes a las 3 de la tarde para que nos escuchen. Pues vámonos con estas 6 rolitas de Acerina y su danzonera. Arre mi Carlitos

Pues esta es la segunda vuelta del volantín y ojalá este quienes estén del otro lado de Radio Cartón estén disfrutando de estos paseitos de esta danzonera Consejo Valiente Acerina y pues es muy interesante, ¿no? recopilar o llevar así como en el fresco memorial

esta música eh, acá en guanatos es donde estamos de donde estamos transmitiendo sucede que, que hay muchos grupos ya de baile callejero donde bailan el danzón y para si pareciera no tener sentido ¿no? que que es todos estos porque generalmente son ñores aunque también ya hay dos tres chavos ¿no? que toman las calles o las plazas públicas para

pues pasear, ¿no? bailando, ¿no? Incluso me ha tocado ver algunos grupos que visten a la usanza, ¿no? de aquellos principios inicios del siglo, ¿no? Cuando se dio el desorden este del del danzón que incluso dicen por ahí que significa danza y son, ¿no? que son dos

dos ritmos este, digamos distintos que se fusionaron para dar origen a esta música ¿no? y, y yo sé que es muy chido, es muy interesante ver a los grupos de danzón bailando en las calles porque pues es una manera de apropiarse la ciudad, de vivir la ciudad, de generar comunidad, de estar con los otros eh, en un festejo sin motivo alguno al parecer

más que el de reunirse para bailar y esto ya es dichoso, no esto es vivir a, a toda madre la vida y ojalá si en algún lugar donde están escuchando cercas tienen un grupo de danzón o algunos danzoneros nos están escuchando pues nos alegra mucho saber que

el danzón se mantenga vivo y que quienes estén cerca de ellos y no asuman esta práctica divertida para disfrutar de, de la vida, pues se sumen, ¿no?,

y vayan a estos lugares, generalmente es gratuito donde se dan este tipo de, de clases o de bailes, acá en Guanatos les digo hay, hay bastantes grupos y es una maravilla, disfrute incluso uno viéndolos y luego ya dan ganas de bailar, no bueno pues el, el danzón es de esas extrañas, muy extrañas influencias porque seguramente tiene que ver con el demonio, que se suman a la conexión espiritual

musical eh, de dos pueblos como Cuba y México, desde el punto de vista genérico, por ejemplo, el bolero es una de esas expresiones que bien pueden atestiguar lo anteri la anterior afirmación, compositores cubanos y mexicanos han creado un repertorio vasto de rolas en este de este género,

que parecieran concebidas desde una misma identidad y concepto, seguramente también en estas rolas que escuchamos hace un rato, pues encontrarán que son una especie de remix no donde no solamente hay una línea musical, sino que de, de repente se escuchan versiones no en danzón de otras canciones ¿no? y esto suma pues

ah este encuentro de dos mundos culturales como es Cuba y México. Pues sí, este esta prisma de conexiones las vemos en muchas en muchas artes como la pintura, la música, desde luego, ¿no? el baile o la danza. Este pues recordamos también el, el, el mambo, ¿no? y esta manera de interpretar

pareciera también ahí como de repente dicen que los, los los chilangos alias los vatos que viven en el DF pero que no son de allá porque los que los son los chilangos son los que venden los que venden papitas y bueno, estos vatos este chilangos netos reales les pones cualquier rola este movida, cumbia y en chinga se paran a bailar, ¿no? Esto será también parte del el mito de los chilangos, ¿no?

También existe una larga lista de músicos cubanos que han encontrado en este suelo mexicano la plataforma perfecta para difundir nuestra música y establecerse como auténticos exponentes de cualquier sello cubano. Sí, lo digo, la, la, la, la música cubana pues también hay una mezcla, y una fusión ¿no? con Manu Chao, ¿no? por ejemplo, en, en Francia, ¿no?

o como dicerad que está aquí a un lado en miami no que se fusionaron algunos ritmos para crear la salsa ¿no? y que bueno pues son son ritmos incluso cuando tú escuchas estos diferentes ritmos pues luego luego el sonido no la fuerza con que son interpretados en este caso el, el, el, el danzón es muy ligero muy como esas quiero pensar un poco así como cuando el mar está en calma ¿no? ese caminito,

cuando pasas por el malecón, ay, tomando la brisita, a toda madre, paseando por ahí, ¿no? Y, y sí, claro, hay hay, hay bastantes, bastante digo, porque también la, la salsa también hay este panameños, ¿no? Que están ahí también, ¿no? Y bueno, pues, este... Vamos a, a, a continuar con, con, con otras rolitas, ¿no? Este, estamos buscándolas, ¿no?

Esta, esta, estas rolas que vamos a escuchar son son seis canciones, entre ellas está Obsesión, Amí con Porros, La Mora, La Pajarera, Rosa Amparo y El Jibarito. ¿Estás de acuerdo? mi chac? Bueno pues estamos de reinicio con estas seis rolitas, vámonos ya o ya las puso, que sí, que ya.

Ah, va, ya las va a poner. Ahora le puedes, muchachos.

De, de retache ya mi chac, estamos aquí con charlie cocinero, con balanqueque con el amigo y camarada irat y desde luego en los controles y un poco más para allá, bueno primero los controles eh, carlos daniel, el chac y también está la güerita tenemos también por el otro lado de la tercera base el jardinero central este

trino y bueno estamos retornando con tocho y ya para despedirnos porque enseguida viene precisamente el programa tenemos los libros con irá gonzález e irat gonzález sí, lo, vamos algo vamos a estrenar que sí sí lo vamos a tener claro tenemos los libros eh, con irad gonzález e irad gonzález este ojalá y puedan este, escucharnos si nos esté escuchando también el pavel neikame para que vea

cómo se escucha desde el otro desde el otro lado no y uno quiere decir cosas y no puede porque no tengo un micrófono no entonces este podemos queremos agradecer a toda la banda que, que sube ¿no? a las redes sociales esta información sobre los grupos o solistas que luego nosotros le damos piso para armar estos programas con música y todo ese mojo de conocimiento que sólo

lo dan los años en este mundo de tanta música que nos suma y nos sume y nos une de verdad. Gracias pues a toda esa banda. Yo voy a ver si si por acá ubico a dos, tres, ¿no? Que, que luego sí nos mandan esos esos saludos, ¿no? A Noemí Maldonado, a Alejandro zapa a Roberto Villaseñor

a Judith Satín, a Javier Córdoba, a Jesús Rodríguez, a Cristina Moreno, a Susana Funk, a Citlaly Mayorga, a Dan de Abajo, a la maestra Mercedes Salazar, de la Academia anfibios con doble o, y a Ángel Corral, también le mandamos un saludo hasta Mexicalpan,

de las garnachas, bueno pues tenemos 12 minutos más para despedirnos y vamos a continuar con, con otras rolas no sabemos cuántas de estas vamos a poder escuchar para darle paso a, tenemos los libros, pero tenemos el arete de Mariles, la violetera, posada mexicana, negratiana allá en Roma y desde

a ver cuántoáns nos alcanzan mi charly y nos vamos a despedir de una vez esperemos que nos escuchen próximamente en 360 radio de 7 a 8 y probablemente el viernes también reinicie más bien inicia un programa este bueno ess pues es una sorpresa después les mandaremos la información de el nuevo programa musical que vamos a tener aquí en radio cartón de 6 a 7 y

Seguramente este Charlie ya estará haciendo ahí lo necesario para que fluya, fluya este programa. Pues nos escuchamos la próxima semana y que Dios los cuide.